Bienvenidos a la clase expositiva para el establecimiento de normas de seguridad previo a los ejercicios de fuego. Mi nombre es Pedro Decker y yo voy a ser su tutor para el presente curso, el cual tendrá una duración de 120 horas, de las cuales 80 horas serán prácticas y 40 expositivas con el siguiente temario. Cabe indicar que este curso tiene como objetivos Dar a conocer los fundamentos y conocimientos básicos previos a la realización del ejercicio de fuego. Establecer normas de comportamiento en los participantes del ejercicio para mantener en forma permanente la seguridad e integridad física de los mismos. Y establecer procedimientos para el desarrollo normal y uniforme de las evoluciones de fuego en forma fija y en movimiento. En el capítulo número 1, veremos las normas de seguridad para los ejercicios de fuego. Como subítems, tenemos las normas para el ingreso y salida del polígono de tiro, las normas de comportamiento antes, durante y después de la realización de los ejercicios de fuego, las normas para el uso del arma y las normas para las fallas de tiro. En el segundo capítulo, veremos los conocimientos generales, las zonas de un polígono de tiro, los conocimientos de las armas cortas y mediano alcance, los tipos de silueta a emplear, las formas de puntuar en las siluetas, los fundamentos básicos de puntería y el conocimiento del equipo adicional y accesorios a emplearse. Y finalmente en el último capítulo veremos los fundamentos de puntería, Las posiciones del cuerpo para el tiro, posiciones del arma para el tiro, normas para el fuego en movimiento y el uso del arma principal y alma alterna. Cuenten conmigo para aclarar cualquier duda a través de mi Twitter, arroba pedro-decker. Recuerden siempre que un solo error podría ocasionar graves consecuencias para usted o su entorno. Les deseo mucha suerte y disfruten de esta nueva experiencia.